El primer día. Conducción Claudio García de Rivas y Paula Dayana Amarrón. Locución Guerrero Ventura. Operación técnica Aníbal Gessero. El primer día. Mae. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, la verdad que un lindo viernes tenemos hoy, ¿no? Un lindo viernes, terminando la semana este Una semana intensiva Bastante, de cosas, ¿no? bastante. Mucho trabajo Mucho trabajo Tenemos este un invitado Contanos algo del invitado Vamos a presentarlo, primero hola Osvaldo Papaleo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas ¿Qué tales? tal Osvaldo? ¿Qué tal? Bien, bien Vamos a contarles un poquito a nuestros oyentes quién es Osvaldo Papaleo Él es empresario cinematográfico y teatral Vos corregime, Osvaldo, si digo algo que no es correcto. la edad te voy a corregir. Dale. <risa> Él fue secretario de prensa durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, escuñado de David, ¿De David Gabriel? Gabriel, que era el banquero asociado a la organización Montoneros, que fuera accionista de papel prensa. Estuvo detenido dos veces, en el 76 y en el 77... Fue testigo directo del proceso, mediante el cual la dictadura de Videla se hizo de los bienes de la familia Gravier, de papel prensa, que negoció con los grandes diarios de lo que fue el, el paquete accionario de, de la industria papelera, para lo que fue la creación de los grandes medios, después, ¿no?, los grandes monopolios que hoy todos conocemos. A partir de Onganilla. Esto nace en la época del anuncio, la idea de Papel Prensa. La, la cuando se entra a generar la idea de Papel Prensa. Digamos. ¿Cómo? Como una empresa eh, de un volumen importante. Hoy día Papel Prensa, cuando Clarín, que aparentemente es que yo, espera la empresa hoy día casi solo, eh, la, la, le colocan en su balance un valor aproximado de Prensa de 7 o mil millones de dólares. Es una empresa de un volumen importante ha sido siempre muy estratégica porque trata el tema del papel de, para los diarios y además eh, está ubicada estratégicamente en la zona de la Ruta Nueva de San Pedro y, y sobre todo Varadero por el tema del agua el papel, el río Paraná bueno, y es la única que hay en la Argentina no sé eso, ah, la, de este ¿sí volumen eso, para mar... diarios sí, sí además hay una no, la producción mayor y casi absoluta o sea, Osvaldo, si yo quiero imprimir un diario tengo que ir a comprar papel a sí, papel prensa o a una subsidiaria que tienen varias ahora que le venden a algunos medios del interior pero que depende siempre bueno, la, papel, el problema, en una la, cabeza, la productora o sea, en es papel directo, prensa en una pero no daría el país para dos correcto y si no, tengo que ir a importarlo Entonces, también puede, sino, también otro puede importarlo otro camino es importarlo Siempre pero es los precios no me van a son cerrar son precios eh, internacionales con, eso, con los vaivenes del dólar y el euro y que se lo son, son cifras sí, monstruosas bien. de diferencia como eso lo padecieron la, los de ellos que no eran del grupo que no eran La Razón, que no eran La Nación ni Clarín, lo padeció Crónica lo, el que ha escrito mucho sobre eso ahora falleció era Julio Ramos el dueño y director de Ámbito Financiero que se sintió directamente perjudicado y fue el que más combatió a papel prensa, digamos, a la estructura de papel prensa, como que los condenaba a ellos a, a desaparecer, digamos, económicamente, una diferencia. Y también tenía esa diferencia tenía el diario Crónica, que no piensa el papel de Crónica. No, pues Crónica también lo parecía, eso lo pueden hablar con García. García tuvo que... Hacer mucho equilibrio con el tema de la impresión. Por eso algunos diarios, varios diarios, al margen de muchas cosas, se han achicado, como decimos entre comillas. El sí. crónica de los comienzos no es crónica de hoy, de punto y de las páginas. Sí. Se ha ido reduciendo y se fue reduciendo a los lados de los años por el tema del papel. No era la falta de noticia, al contrario, creo que cada vez más información. Claro, Pero sí. los diarios, y vuelve los lunes a algunos diarios que también se encogen, los diarios sí. de la Nación... Se, es por, más chico el diario. Claro, porque el papel en el precio del diario es muy importante. O sea que eh, aparte Clarín tendría este una ventaja o el Clarín o el grupo Clarín o el, o el directorio, la mesa directiva donde se sientan tres o cuatro diarios importantes, ¿no? Tendrían aparte un precio sustantivamente más competitivo, sí. dado que se bajarían los costos porque yo lo compraría a precio del costo. Sí. además, te, vos pensás que se que... residiría la ganancia a través de la ganancia anual. No, además, se compraron otro... este este monstruo en un muy buen precio que todavía no se sabe, que por eso hace falta un gran debate acerca del tema, porque hubo plata por debajo, digamos, el gobierno militar agarró para un lado y vendió vendió las acciones, porque ¿cómo se pudieron vender las acciones? Eh... Los Graime y la familia Graime la dueña de 75% de las acciones. Y el estado nacional 25 como que es la ley el estado nacional en todo este tipo de empresaégis tiene que participar uh -huh. como participaba de aluar son míseras del estado digamos las empresas que son generadoras de cosas cuando se decía eso de mísera eh, industria de industria empresa de empresa de acero el acero no puede estar en manos privadas con bueno, ahora quedó quedó en manos síntagas en entonces qué ocurre eh, lo que digo, siempre sub ese concepto y además eso le imposibilitaba a nadie a entrar porque si bien el grupo Clarín no vio el negocio este cuando lo vio Graiber y el grupo que trabajaba con él lo vio después cuando quiso entrar de la tarde digamos ya tenía un dueño bueno había que ajustarse ¿cómo, la ley ¿cómo la nace la idea la idea primigenia no. de, de crear papel prensa? Y yo creo que es, es un derivado de un momento del país de los, de los empresarios nacionales ¿no? Greiber, Gelbar, Bronner representaban una, lo que se llamó la burguesía nacional vamos a hacer términos políticos medio antiguos o sea, argentinos ¿no? Pero, con dinero que eh, tenían ganas de invertir en el, en el país y es de también que es una empresa mm. también Aluare es una empresa madre digamos una un emprendimiento de aquellos digamos no, no, no era entonces ¿qué ocurre? que solo se puede hacer con la participación del Estado y los privados con dinero no se Entiendo. puede hacer al lugar o papel prensa no se puede hacer eso ¿y el Estado tiene que apoyar y ayudar en algo? No, claro, porque, sí, porque además regula también un poco la entonces eh, las acciones eran el 75% del Estado de la familia Graeber y el 25% de la empresa como los Graeber fueron condenados por un consejo de guerra un de guerra fue una parada del acto institucional. El acto institucional es un acta que salió a mediados del 76, en agosto, julio agosto del 76, los primeros es un acta donde se incluyó a los miembros del, a la mayoría de los miembros del gobierno eh, del justicialismo de el 73 al 76. Estaba el Beverridi, Taiana, Lorenzo Miguel, eh Lastiri Eh, bueno, Campo que vivía, estaba pues ya que no significaba que estuviera preso eso. estabas en el acta. Claro, si te tenían preso, te, si te agarraban te te detenían. el acta daba para ponerte en prisión. Uh -huh. Pero en el caso de Campo estaba asignado a la bajada de México, a Valmedina. Uh -huh. Todos y el, el Bebe Riqui que estaba también en México. Otros no estaban acá y fueron a parar al Penal Menen, estaba en la lista. Uh -huh. Fueron al, al Penal de Magdalena, estaba Diego Ibáñez, Rogelio Papaño, Todos fueron a parar a Magdalena. Hubo mucha gente en la acta institucional. Eh, Jorge Vázquez, que murió un embajador, un diplomático argentino, padre de María Vázquez, uh -huh. eh, que acaba de fallecer hace poco tiempo, él estaba también en el acta, había sido vicecanciller en el año 73. Eh, y entonces, ese acta te quitaba, al margen de la libertad, te quitaba los derechos civiles y las propiedades que vos tenías, de cualquier orden. Tenías un auto que daba ahí, una cuenta bancaria que daba pegada al sistema. ¿Y quién lo administraba esto? Un organismo que, mirá que capricho, funcionaba en el Congreso, el Congreso obviamente estaba disuelto, sí. estaba cerrado, el Congreso Ajá. era una, una cáscara vacía ahí, instalaron lo que se llamó la CONAREPA, Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial. Esto es muy parecido a una cosa que se hizo Brasil, Ajá. es parecido esto, era imitación de la dictadura brasileña que previa la previa Argentina que hizo con los bienes de mucha gente uh -huh. era temible a vos te, si te estabas en el acta institucional era la peor noticia en ese momento que te podían dar porque no solo disponía de tu vida sino de tus bienes todo todo bueno podía disponer de nada tu familia que quedaba... y vos estabas casado y decía bueno es un bien ganancial no quedaba adentro tu je también quedado todo pero eso no iba contra las leyes de aquel momento incluso no, iba sí contra, pero iba todo o contra pero, cualquier cosa claro pero qué pasa entonces que te los graiber el acta no se cerró el día que se abrió digamos que se dio a conocer la primera lista después se incluyó a Timerman después a los graiber había gente del grupo graiber no no solamente la familia la mamá el papá Lidia, la, la, mi Grever, hermana, que era el esposo. Graeber entra ahí por estar sospechado de ser montonero. Exacto. De ser ¿Sí? administrador de bienes eh, supuestamente de los montoneros. Ajá. O la sea, verdad, no es, no es que él era montonero, sino que administraba no, ese no, bien. No, no. Era, era un banquero importante de este país y muy okay. y empresario. Entonces, ¿qué ocurre? Porque además el grupo tenía otro tipo de empresa. Tenía una, te digo, para ilustrarte, tenía para ilustrar a la gente, digamos. Tenía, sí. por ejemplo, la primera... Eh, empresa que pertenecía al gremio plástico que eran las agujas y las inyecciones descartables la oh, primera que llegaron al país llegaron a que hoy día es eh, lo más normal que nos más llamamos sí, inyección en ese momento estamos hablando de los años 70 y pico bueno habían puesto esa electronor una ¿no? cosa así se llamaba bueno, era una empresa muy importante eh, entonces, pues empresa tenía película grave produjo quebracho la Raulito tenía una empresa de producción cinematográfica, era un empresario importante. Claro, y tenía variadas actividades, digamos con esto eh, te quiero decir que tenía esa ya ba los bancos, obviamente el Banco Comercial de la Plata, bancos en Bruselas y bancos en Nueva York, Bueno, todo ese tipo de cosas. Él muere el 7 de agosto del 76. Yo me acuerdo que había estado yo tuve detenido en ese, el barco 33 Orientales cuando sale el acta institucional los que no estábamos en el acta vamos a Devoto y los que están en el acta los llevan en, helicópteros a, en helicóptero a Magdalena que Ajá. estuvieron ahí y después algunos de ellos en el caso de Mene fueron fueron sacados de Magdalena y fueron confinados o el caso de Tayana que fue con salida a prisión domiciliaria y el caso de Timerman fue igual cuando salió Timerman no salió libertad salió de la cárcel a la prisión domiciliaria donde vivió un tiempo y después se pudo ir al exilio a Estados Unidos entonces te quiero decir que el acta era por el tema bien la libertad, etcétera bueno y entonces el Estado es dueño del 100% porque se apodera del 75 la Conarepa que era el Estado obviamente y el 25% del Ministerio de Economía administraba eso entonces ¿cuál era la forma de de, de tomar la empresa la empresa ya había tenido contacto con los Greiber para comprar la gente de Clarín y de Nación y de la razón habían hecho reuniones la última reunión lo recuerdo bien eso se hace, donde casi se llega a firmar un preacuerdo de venta el la última tarde que estuvieron en libertad Isidoro Greiber, el hermano de David y Lidia mi hermana que era la esposa de David driver. esa tarde yo hasta ahora se hizo la reunión y a la noche lo detuvieron no, no, o sea, sí, intentaron conseguir un acuerdo, intentaron conseguirlo. Sí, y... yo, un acuerdo en esas circunstancias el acuerdo. La mala, el grupo R desde la muerte de David, Avery vive una conmoción interna increíble. Además, te cuento, el padre de Graeber, el papá, es detenido 10 días antes de todo. Así que corramos la película 10 días para atrás. Se negociaba con el grupo medio detenido, perseguido. El rumor -rum, está ligado a la herida, claro, era y la me... misma y con los mismos que estaban haciendo todo eso. Claro, y además lo otro eh, era una una forma de bajar el, el, el, el, el precio y además las ganas de no vender. Los graves ya querían dependerse de todo cómo es esto, digamos, hay que ver que después se demostró que la familia no participó nada del tema de los negocios de David Laiber eran grupos que no tenían vinculación directa ¿y después bueno. cómo fueron las negociaciones entre lo que era el Estado, que eran los militares la... y los grandes grupos? Sí, eh, yo lo que te propongo Baldo, eh, tenemos que hacer un brevísimo corte de un, de un segundito y después nos contás esto sí, que, bien, que, no Paula, es. que Paula que, Paula este, sí, señor. que esta pregunta que Paula hace el primer Paula, por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 ¿Cómo? seguimos en el segundo bloque seguimos el en el día. segundo bloque junto a Osvaldo Papaleo contando un poquito eh, cómo fue el tema de papel prensa cómo fue eh, es una especie de exproporación Osvaldo? no, ellos tratan de de comprar eso bueno, después empiezan lo que pasa que cuando los graves son detenidos hay un año de interregno del primer año ¿por qué? porque fueron a, a consejo de guerra había nosotros yo estaba yo tuve también raptado todo el año 77 ¿por Ese año que primero, yo estuve arrastrado en el puesto vasco, de allá de Don Bosco. Era, era la subcomisaría de Don Bosco, el puesto vasco. ¿Cuánto tiempo estuviste? Yo estuve casi ocho meses. Pero yo había salido en libertad, lo cual no quiere decir que hice inocente, había salido en libertad yo, claro, ¿no? en noviembre de 76. Y en marzo, en, en abril de 77, hasta casi noviembre, estuve en el puesto vasco. Que era un centro de torturas que había puesto camps donde estuvo bomber y yo soy uno unos testigos en el juicio bomber mi hermana también y le checo que estaba bajo la mi hermana también estuvo en el, en el pozo de banfield y la familia gre también yo no yo siempre estuve en el en don bosco en lo que fue el puesto vasco donde estuvo timberman obviamente yo estuve mucho tiempo con ahí entonces qué pasa cuando el primer año ese ese se conmueve la pues se acomodan las aguas como siempre ellos seguían con interés pero el tema del grupo no se podía tocar, además, cuando yo salgo ahora con un abogado americano y gente amiga de la comunidad judía, por pues los Graeber eran judíos son judíos por ejemplo, porque viven muchos de y también estaba vinculado al grupo Gelbar que fallece a penita y todo esto, Gelbar vio un poco de esta película uh -huh. que lo elijo a cargo de los bienes del padre, y Verona uh -huh. el que estaba exiliado hacía mucho tiempo en Venezuela inclusive falleció allá Eh, habíamos empezado a crear un estado de reclamos internacionales buscamos un abogado americano que se llama de Dejan Brasic que toma el caso con todo afecto, amor y, y eh, se empieza a, ¿cómo se llama? a agitar como yo diría, agitar más de lo que se creía, una embajada, eh, alguno, el, el Ramin meyer que era muy importante en este país en ese momento, uh -huh. yo me acuerdo que interviene mucho en el caso eh, Timerman, sí, es, es, es, es preso Timerman porque Graeber era dueño de la opinión, también del diario de la opinión, ah, diario bien. legendario de la época, que... entonces, ¿qué pasó? Estaba muy movida la manera, mucha detención, mucha, mucha, además los consejos de guerra fueron ignominiosos, una cosa, armados, bueno, muy bien. Cuando, vamos a, cuando se está tranquilizando eso, ya pasa el año 77 o libertad, 78, cerca del 79 ya viene la cuestión, se acelera. A mí me llama un día, no, eh, nosotros tenemos el rumrum que la quieren quieren llevarse para ver prensa. Porque una cosa que la Conarepa tuviera las acciones... Sí, otra cosa, cosa es que se... Otra se cosa controlara. que las acciones, claro, que no ocurrió con ningún bien de nadie. Porque qué podía agarrar el auto de Lorenzo Miguel, o la casa del doctor Zayani, vender, una cosa así, porque estaban en condiciones de hacer lo que querían, o una empresa de algún empresario que estuviera detenido, que tenía una empresa de cualquier cosa, por eso una librería, podía ser hacer... no, no, con nadie se tocaba nada, porque se suponía que el Estado administraba eso a ver hasta el final de la película. Entonces nosotros sentimos el rumor que algo iban a hacer con papel prensa, no era claro, no era una librería, ni era no. un auto, era una cosa muy poderosa. Pero a mí me llama y me advierte de lo que va a pasar, el abogado del Jarry, que era Bernardo Sofovich, que falleció. ¿Qué te dijo en ese momento? Me citó a la oficina de él. Eh, yo creo que tenía un poco de culpa, porque claro, era un hombre de la comunidad judía que en este caso estaban haciendo una operación con un grupo de gente muy identificado con la comunidad judía. Además, realmente eh, la comunidad judía se inter internacional se interesó por los Raiders mucho y por ti, hermano. Entonces le dice, me dice, mirá una oficina que tenía ahí en Leandro Alemi Córdoba y es el abogado de Clarín, me conocía obviamente porque era un hombre tiene papá de Laura Yusen, era papá de una de directora muy conocida, digo, de Gerardo y de Hugo. Me dice, mira vamos a hacer esto y quiero que... Yo visitaba a mi hermana cuando venía a la Argentina, yo venía poco porque estaba más tiempo afuera porque, obvio, no estaba bien no estaba aquí, el situación aquí, del punto de vista de la libertad, era peligroso, eh visitaba a mi hermana en la cárcel, los driver, en la unidad 9, mi hermana estaba en la cárcel de mujeres, primero estuvo acá en defensa de Humberto Primo, no existe más la cárcel de mujeres ahí, después le pasaron a Ezeiza, que es el penal de mujeres actual, no tuvo el devoto y después fue al penal de Ezeiza, y entonces eh, me dicen, nosotros estamos en esta operación, la vamos a hacer, yo te quiero decir, me lo cuenta como diciendo mirá, esto que vamos a hacer, no me lo entonces yo digo, bueno, lo van a hacer, tenemos que ver qué podemos hacer, yo era el eh, tutor de la menor, de la hija de Graeber, la única hija de Graeber, que es María Sol Graeber, que tenía en ese momento casi cuatro años, era tutor porque ella, nosotros tuvimos un juicio que María Sol, digamos, la familia ganó, Sol, la compañía de aviación que tenía el avión de que se cayó Graeber, se hizo un juicio, un seguro, Entiendo. lo que pasa que fue un debate, se hizo en la corte americana, con este abogado también Brasil era el abogado de María Sol y yo era el tutor un tutor nombrado con toda la ley digamos con, con la justicia reconocido vinimos acá homologamos ante escribano era... yo era el tutor digamos con la, la, con la menor entonces decimos hablo con la americana dice yo voy para Argentina y si nos presentamos con vos que sos el tutor bueno no tenés no, tengo miedo ¿tú? estamos jugando todo el mundo nadie la... porque ellos jugaban también con el terror que sentía todo el mundo si sí, el miedo a la gente la despojaban y no decía nada hondela una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo, le ocurrió no del volumen de la empresa a muchos empresarios, el esto le robó las empresas. Han estado preso por nosotros algunos de ellos que me vuelve pregunta por qué está y quiere mis acciones. Yo tengo la empresa o sea, pura. Era, era una especie de despojo se, directamente. Saqueo de sea, se, una asamblea de una sociedad, de una SA. Se presentan los tipos y dicen, las acciones son vendidas a Paola, que está acá, y chao. Vale, la, la, estamos todos presentes. Se supone que nadie nos, nadie nos combina, pero no. Estaba un familiar. Era eso. Se, se quedaron con... con grandes empresas de silos de Rosari, una gran empresa de, de ingeniero White en Villa Blanca. No, no, era una en una cosa de robo, era bastante común. Por eso llama empresario. la atención en los en los este eh, cuando los jueces se expiden so, con los, los generales de la junta que estaban acusados de robo. Claro, no, claro, robo, claro. O sí, sea, debemos decir Sí, sí, un... sí no es que robo, era, más... era una cuestión ideológica, no, no, no Sí, llevaban zapato de la casa de la gente o la de también ¿no? roban todo, pero eso no estamos hablando. Yo hablamos a lo mejor robó de, de, de no, precio. Robo grande, el de robo che, che, sí. debía Ay, no, no, de precio de bueno, hoy plena. día hay debate todavía discusión en un grupo de Córdoba que le no roban la empresa que todavía está peleando ahí en grupo también judío, porque además había una característica antisemita, en todo este tipo de cosas, ¿no? Digamos, Yo te era, escuché en algún momento decir que este Timerman, este si si refiriéndote a, un, a, un, a la tortura en, sí, en sí. los centros de detención que si a vos te habían torturado uno a Timmerman lo habían torturado tres por ser judío si, sí, si, sí, si, sí, sí. Timmerman fue muy torturado eh, yo siempre lo digo, la claro, yo no era amigo de Timmerman no soy amigo del hijo de nadie, yo lo digo porque la pura verdad fue torturado por judío, además a Timmerman ustedes deben tener eso además deben tener esa revista el control ideológico que hay que hacer hay una revista cabildo Ajá. que edita la nueva provincia de Bahía Blanca uno de estos miembros de estas entidades que salen a hablar que es dueña obviamente del canal más importante de Bahía Blanca entiendo Entonces... el canal, canal 9 de Bahía Blanca no, la revista Nobra. de Cabildo está asociada a algo antisemita ah, o, una revista, o nazi. nazi una revista de frente más ellos, los editorialistas de Cabildo venían al Puerto vasco y lo interrogaban a Timerman no, a mí no Ah, esa misma gente Sí, claro, eran ellos Venían Porque además nosotros encontrábamos las revistas por ahí Timerman le explicaba que era sionista, socialista Y los tipos se ponían de los no, pelos no, no, más, no. Y no, Timerman me eso Bueno, te sigo la historia de ver prensa Cuando ellos decidieron hacer eso Nosotros salen los días de convocatoria de la asamblea ¿vale? Era una asamblea inocente si vos ¿Participaste vos de esa asamblea? No, ahí te cuento Entonces ellos convocan a diario de la Asamblea de Papel Prensa, boom, convocan quien las acciones de Conar y y las acciones del Estado Nacional. El tratamiento de mayor, nada, autoridades eso. Como sabíamos, nos presentamos. Llegamos a vos con tu abogado? claro, con mi abogado americano y un escribano, lo teníamos cerca para certificar si era necesario. Y, y contabas que representando a la menor al cual no, tutelaba. Ya claro, con todos los papeles que Y entonces, fíjate, ¿Sí? eh, tu tenía el abogado americano, le parecía que esto iba a ser fácil, no ser difícil. No, yo no, no, no entendía nada. Hay una película Missing, Jack Lemon. Sí, de Costa Gálvez. Sí, sí. Que va. Sobre Chile en la época de a buscar de, de Pinochet, de claro, principios de la época de Pinochet. Vamos a buscar. Al hijo, ¿no? El, el tipo, hoy ¿no? va cuando baja Jack Lemmon es uno. Es el americano que baja en Chile. Es estos negros que me van a hacer mi hijo claro. Me lo llevo conmigo. ¿no? Las leyes. Pero dice, vengo jueves, acá, el... hablo con quien tengo que hablar. Voy a la embajada. Voy. voy a la embajada, dijo. Bueno, la película es genial. Pues, sí. Voy a la embajada. Volvió. Con el cajón, el hijo lo había matado en la embajada americana, mientras se reunieron con él, en otro cuarto, estaban hablando con Pinochet y con la embajada, el golpe de Pinochet salió la embajada americana claro. este americano no entendía eso bueno, este americano abogado, le pasa algo para decirse no, pero si nosotros vamos con esto Baldo, nos van a, nos van a tener que escuchar vamos a levantar un acta sí. Digo, mira que no. yo le decía, mira ojo, todo puede pasar no pasó, nos recibe una persona y se van al primer piso nos lleva al primer piso, en la oficina chica no recibe un oficial del ejército con vestimenta oficial, no, ahí, Pero este era un trato civil. ¿Eh? claro, claro, claro. Entonces, pero la corona de Paella militar en los interventores. O los sea, que ahí empieza a aparecer como Sí, la, la punta relación. De claro, nos dicen, "Usted no pueden participar, no pueden levantar acta, no pueden, no nadie, no son nadie acá. Esto ustedes están eh por un tratamiento de la subversión, pum, pum, pum. Yo le digo, "Mire, yo soy el americano le dice, "Mire, yo soy el el abogado de la familia, la familia está apelado, habíamos apelado en todas las cortes internacionales, no nos sin ningún valor, ese nos acaban carpiendo, ni nos dejaron hacer entrar al escribano, que queríamos levantar un acta como que estuvimos presente nosotros quisimos poseer, poner un mojón por lo que pudiera ocurrir, también no. ellos, acá no era un juego de, de solo de tonto con, ni de vivo, con, eran todos astutos, ¿qué hacen Clarín y eso?, ...no hacen una cosa obvia... ...que es quedarse de, así nomás de la empresa... ...porque pensaron... ...mañana los Graevers salen... Y ...la sale Conarepa se disuelve... ...y el 75% de las acciones... ...vuelven a los Graevers... Claro, ...cosa... Porque cosa después, dice, a hacerlo, ...perdón... perdón ...película que se dio... ...cosa que ocurrió... ...todo claro. esto ocurrió... ...y más rápido lo que esperaban ellos... ...porque estábamos hablando del año 78... ...en el 84 estábamos con esta película ya cambiada... Claro. el 83... Entonces, cuando, al final, cuando vino la democracia y los le volvieron las acciones ¿qué ocurre? multiplican las acciones Hacen una en, imprimen nuevas acciones con lo cual el 75% de los graves se convierte en el 001 claro, y ellos se quedan con ah, todo sí, Para el paquete no porque la vieron venir los pero militares bien. no, nos quedamos sin años decían 50 años pero, pero la, los medios sabían gente, que no iban a estar 100 años 100 años, y además por ahí sospecharon que podía pasar ninguno sospechábamos que los actores de la película en ese momento que hubo ocurrido tan rápido que en el año 84 íbamos a estar sentados a ellos, pero esta dinámica del país afortunadamente dio para ellos la guerra de Malvinas bueno, o sea no que si sé. tenían mil acciones sobre un total, o sea 750 acciones sobre no un mil. total de mil nada, quedamos con nada nah, no siguieron con nada. teniendo 750 acciones sobre un total de 10.000 <risa> claro, una cosa en multimedia entonces llegamos a las acciones mayoritarias Esa, esa esa maniobra con acciones porque las, el tema de las acciones ya fue en la asamblea por unanimidad está, está regulado sí. eso no hay mané, no hubo manera después de ir contra Sí, el, después ¿sí? hubo cuando regresan en el en Libertad en el año 82, cuando la rendición de Malvinas sale ahora, justamente ahí se conmutan las penas a la, los tribunales de guerra gris en Libertad. Bueno, todavía había dictadura hasta el 81, uh -huh. eran un momentos que estaban haciendo ya como... Estaba estaban entregando los, ya habían convocado elecciones todo entonces cuando el Estado, la democracia los indemniza a los graves por un precio irrisorio uh -huh. ¿por qué razón? porque el Estado se si siente, que todo ese cuento que hicieron de las acciones de última es el Estado, ¿quiénes eran los militares? ahora es la democracia, pues seguimos siendo el Estado el Estado tiene continuidad, entonces los graves se presentan y dicen, bueno, nosotros somos dueños de papel de prensa cuando se ese batuque la verdad el estado no pudo salir a decir bueno la asamblea queda sin efecto porque ahí se caía eso de paz de prensa ¿no? Nadie... entonces ¿qué ocurre? inventaba encuentra un camino y a lo largo nosotros le pagamos eh, una indemnización que se los discutieron un poco fue irrisoria con sí, 90 millones de dólares una empresa que vale 8 mil millones hoy, no, no, no tiene, no tiene y de esos parece paradoxo que lo que debe contar pero es real de eso, también obligan a los Greiber a entregarle 12 millones 16 millones a, a los Bohr. Porque los Bohr se habían planteado que la plata originaria de Greiber había sido el pago del rapto de Jorge Bohr. Y no lo reconoce, nunca nadie pudo probar eso. Pero los Greiber, cuando van a cobrar los 90, se encuentra que hay 16 también que se reiteran a Jorge Bohr. Una cosa, o sea, una un... un, un... Un manejo discrecional de sí, dinero. Sí, hubo así en ese momento. Manejo, para, digamos, estaban emparchando una situación muy grave. Primero, la estaban emparchando porque si íbamos Ajá. al meollo había que... Digamos, esto hubiera ocurrido en la posguerra de los nazis, la empresa hubiera vuelto a la familia. Claro. Ninguna. No. Haber, Brasil, más ¿no? deben, haber pasado, deben haber pasado esas cosas en la posguerra. Pasaron, guerra, ¿no? claro, pasaron. Y además, te cuentan las cosas menores. porque que en las exposiciones del holocauto hay medallita, lapicera, eh, cosas menores que... Bueno, los cuadros famosos que se robaron los nazis que volvieron todos sus propietarios además se exhibían como los tipos estos se habían apropiado de casas en parís sí. de pintura, de colecciones de pintura de la familia pulana todo eso le volvieron a la familia después ¿eh? porque nadie quería ir al Nuremberg, que es lo que nos estamos planteando ahora acá no hay un hecho económico en lo de papel prensa ahora nosotros lo queremos instalar para que hagamos un juzgamiento del hecho del ¿vale? sí. negocio, del hecho Vamos a decir cómo ocurrió esto. Vamos a decirlo. Yo te cuento esto y no no minimizo lo de ustedes. A mí ningún medio de los que hayamos televisivo importante me llamó a comentar, esto, a discutir. Y te cuento, cuando yo contesto en la audiencia pública del Congreso en el Congreso de la Nación, hubo uh, amigos, yo tengo idea más, yo sé cómo viene la cosa en todos aspectos. Y ahora te van a caer, y digo, no. ¿Por qué? Porque es lo único que no se discute. Sí, porque si se sientan a hablar de papaleo, dijo, pero papel... No pueden hablar de papel prensa, no lo tocaron. Inclusive vos notás, yo soy muy observador de estas cosas, lamentablemente soy, es mi, mi tarea y de lo a hacer. Vos observás que eh, Canal 13 y TN estos días han empezado a reverdecer actitudes como comprometidas durante el proceso han hecho ahora estos días, han pasado una película eh, con cortos de los juicios de la CONADEP, pues, hace cinco días, ¿eh? Uh -huh. Y entonces, eh, ya parece que las hay una célula del NERP en el Canal no, 13 ahora, de la, cuenta que... Los Montoneros. <risas> están sí, los Montoneros, NERP, están en, en Canal 13, entonces inventan cosas, claro. Yo te muestro el documental de la CONADEP, ¿eh? Sí, todo bien, que está bien que lo muestra hay gente que se ilustra, además hay gente que no se... No, de uno, llaman, no, sé. con, no condena, uno no condena que lo estén mostrando, uno dice dónde estuvieron Pero no, todos estos años. No, no, no llámalo a otro, lo está mostrando ahora porque yo de la referencia, porque están hablando de otro, porque si queremos hablar de la conad, también de la referencia, yo me presto, y además, te cuento, los actores de esta película están, los Greiber, algunos están vivos, ¿cuánto? Está el abogado americano, vamos a... Ver, si Telenoche informa tiene, y Telenoche sí, investiga, no traemos la voz americana y te cuenta la experiencia, tiene 30 años más. Vamos a vamos a hacer un pequeño corte y después me gustaría que, que hablemos, si a vos te parece bien, las consecuencias de esta concentración. Porque ¿Qué provocó está, esto? Claro, en manos de quién está y qué provocó y qué provoca en una sociedad que en este momento está discutiendo una, la ley de medios, ¿no? Por eso yo fui al Congreso y hablé de esto. Uh -huh. ya, para mí hablar de mordaz y monopolio en boca de alguno yo fui a decir contarme a con bueno, ese dice? es el discurso de los grandes medios como mostrar no, y como mostrar un antecedente de descalificar al que lo exhibe que puedo contar para ver prensa vamos a un corte el hombre. primer día AM1010 Onda Latina podrá volver a escuchar nuestros programas en eldiaprimero arroba blogspot.com contáctese con la producción a los teléfonos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 El primer día Bueno, bueno Paulita, estaba, estábamos acá en el corte charlando con, con Osvaldo, no, ¿no? Un amplio... Acá hay varios temas interesantes Y bueno, ya lo comprometíamos a Osvaldo Para que en otro programa este, Podamos charlar un poquito Él estuvo en Canal 13 eh, Esta época que fue del 73 al... De 74 al 76 De 74 al 76 Los canales siguieron en, en manos gobierno, del Estado, eh. sí. que pasa que el Estado era los militares Los militares hicieron... Cago. Hay un personaje, el interventor ...de Canal 13, el 24 de marzo del 76... ...yo dicen en la revista que se por ahí... ...y nadie me contesta... ...fue un señor que se llama asteciano Agote... ...Carmelo Aztesiano Agote... ...en ese momento era capitán de fragata, no sé qué... ...un Popeye militar, de Macera... ...hoy ese señor es el tesorero de Ata... ...en representación de Canal 3 de Rosario... ...el mismo... <risa> Entras en la página, yo además de los nombres, el apellido, lo digo yo, entras en la página, en Google, y lo doy y lo al personaje. que no aparece en toda la historia de él? Aparece su carrera en Canal 3 de Rosario, su cargo de militar y todo. Me no parece que fue el interventor del proceso en el Canal 13, un censor, eh, eh, prohibió gente... Lo no, omitió, la... ese dato lo bueno, omitió. No, y está en ATA. Ese tipo firma con la gente de ATA el nombre de un canal de televisión de la democracia que va a haber mordaza, que va, están corren en peligro, Ese, esos personajes, te cuento. O sea, contra la nueva, con esta ley, la la nueva ley de la ley, ley de, claro, en este se está debatiendo lo que están de... alrededor de él, el presidente de esa entidad Fontán Balestra, los que están alrededor de él, saben quién es la atención a obviamente, no son como ustedes dos, que por qué van a saberlo, como lo no van a saber Songe, primero, a entra, es un, un importante canal 3 de Rosario, más importante que el canal de Mendoza, el canal de... De Junín, Canaltre de Rosario es un peso pesado del interior y este está ahí, todos los que están ahí saben yo lo cuento para invalidar, se hacen los otas, ¿por qué? que la diferencia de estos tipos con el proceso, es que el proceso no está estos tipos no han despegado de por, por eso qué? usan los medios que usan, no vas a poder escuchar la música que vos querés Sí, utilizan esos argumentos para confunden a la gente también. Sí, que los rusos en la época soviética no comían manteca, eran elementos de película americana clase Z. ¿Te da cuenta una cosa? Bueno, pero estos tipos, aunque parezca mentira, por eso yo, cuando escucha un tipo, y no van a escuchar la música que ustedes quieren. Se pasan constantemente, es un argumento de la radio. Un comisario político en tu casa que te va te va a revisar lo que vos escuchas y no escuchás. No, te va a decir que tenés que Yo escucho a periodistas que se preocupan por su fuente de trabajo, la propia no se preocupa por todo lo que la perdieron porque cuando crea el monopolio para Clarín el monopolio televisivo partió de papel prensa, mi querido Entiendo. cuando le dan todo, le dan porque es Clarín no porque es el grupo Mañeto que construía casas prefabricadas en San Justo y dice, vamos a comprar medio entonces el presidente de dice, vamos a darle todo al señor este de San Justo que hace casas prefabricadas alpinas no, no es Clarín, y Clarín te ponía el cuchillo en el estómago con la información, y te llevó a que primero compra un canal que es de aire que es el Canal 13, y después sigue avanzando con, con Clarín hoy Clarín es más importante Por que eso. TN hoy charlábamos en, sí. la, en, la, en la redacción, charlamos con Paula sobre este tema de que Papel Prensa había sido el disparador de Pero todo para Clarín, parece? o sea hay un antes y un después para Clarín, y otro disparador que después cuando ya toman los canales, el fútbol Hay que decir la verdad. Sí, que ahora Papel Prensa el primero y el fútbol después. ¿Por qué? A vos, porque además no tuvieron miramiento. No es que fueron a comprar el canal de Córdoba, ponerlo o el canal de Rosario. No, no, no. Fueron a comprar el canal de Quilmes y lo barrieron al tipo de Quilmes, de un canal que empleaba 90 personas con su de cadenaita que allá por la zona sur. ¿Por qué? Porque iba con el fútbol si no me das el canal, no me das acciones, ¿verdad? el fútbol este va enfrente, te mito enfrente el fútbol. Entonces vos, que tenés un canal en Junín, tenés que arrodillarte, que digo, el fútbol es el amo a la situación, hay que reconocerlo, porque a mí me dicen, no, lo que se paga por el fútbol, pará, loco, el negocio del fútbol no es lo que pagaba a la AFA, el eh, eh, torneo de competencia, claro. el negocio que significó, la llave del paraíso para comprar la cadena, pero ¿y cuánto vale eso? O le dieron a los clubes de fútbol parte del negocio. Cuenta, cuando yo se hablo hablaba, con dirigentes... se hablaba también de cuántos cuántos este cuántas tapas eh resistía un gobierno, cuántas tapas de Clarín podía resistir un gobierno, ¿no? Pero ¿cómo? Y además lo otro, yo veía dirigentes políticos se mataban para hablar con Rendo. A la Rendo tuvo que ir al Savoy, tuvo que no fue a un hotel de mucha calidad, pero no importa, fue al Savoy y ahí operaba sobre la votación en la Cámara de Diputados. Y te digo, hablemos de los futuros también un poquito. Le vendieron que no saliera la ley en la, en, el, en la Cámara de Diputados. Y yo medio Clarina compró, yo lo conozco bien esto. Y después cuando vino Meremal, ah, no, pero es muy ajustada, es cabeza a cabeza. Después hizo no, más hay unos tipos y cuando terminó 147. Sí, entonces Clarín dijo, "No, para, para." Le porque ojo, los que van al Savoy a operar para Clarín no son muy lujosos, tampoco queremos que son Rixelie, son gente que opera con un, dos tipos que están desesperados entonces van ahora van al, al, al Senado y dicen, no, al Senado le impedimos la tiramos para atrás le venden humo porque tiene que seguir Clarín no compra mucho humo mucho tiempo ¿eh? mm. ya están más serio cuando ven que en el Senado la cosa va a salir no, no pero le vamos a viste como el tipo que el dealer de la sí, esperanza va, te vende cada una poquito. más no, te damos la quimio ahora y mejora pero el año que viene va a salir una vacuna y te vas a pasar y no Empezarse los bártulos, como digo, no terminó esto. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es igual. Le venden a Clarín, y ahora Clarín está en eso. Pero cuidado, ¿eh? Yo, y lo digo con toda la responsabilidad que esto cabe, toda la clase política es unánime que no haya una ruptura institucional. Porque la ruptura institucional, no llamo, te renuncia al presidente que era el vice, no hablo que salga cuarteles, nada, no, esas cosas, no. hablo de ruptura, uh -huh. corte, corte. Cuidado, que hay dos sectores solo que se pueden favorecer con eso, no hay más. La clase política no se favorece, los sectores políticos ninguno, ni hay gobernador, diputado. ¿Quién se favorece? Dos, ¿cuáles? Uno Clarín. Sí. El otro la mesa de enlace. Porque es un reloj económico. ¿Vos crees que va a haber ruptura? No. Sí. No, no creo ni. Te digo pero, que estés atento. Pero pero Pero esté atento porque yo veo probada cosas... la ley el No, probada ahí. Sube o baja. Eh Sube. Y eso una cine. Hacer una escalada. ya está la escalada. Yo hace 10 días, hace 3 días vi una cosa que me llamó mucho la atención. Mucha atención. Eh, yo además soy en eso bastante observador de la realidad. Mira, tengo un, tengo, perdóname, Leopoldo, sí. tengo un oyente que se llama Carlos de Lanús. Trabajé 30 años en Canal 13 y todo lo que dice el invitado es cierto tuvimos interventores en democracia Raúl Alfonsín constantemente tenía interventores saludos ¿Sí? claro estaba interventores Raúl Alfonsín y... claro, la... la televisión se privatizó en los 90 claro volvió a manos privadas ¿no? que en el caso del canal 13 volvió a Clarín. Fue a Clarín lo que te digo es esto cuidado porque el reloj camina yo veo una cosa muy sintomática soy experimental tengo 68 años no tengo derecho a ser inocente y miro todo el día que hubo cortes, hace 5 días hubo los cortes a los accesos a la capital federal sí. cortes criminales ¡Pum, pum pum pum de pronto no sabemos por qué un reclamo por la pobreza que es un reclamo bueno, justo, todo quien no va a mí me agarró el reclamo ahí en Docsul que me enteré del tema a la noche, en el programa de Ténemos en Sobiada con mi reloj, 18 minutos los cuatro dirigentes de ese piquete planteando cosas como estas porque nosotros no fuimos invitados al diálogo político normalmente Clarín que hacía o iba con una cámara y le preguntaba al tipo que estaba jodido por el, por el piquete sí, y a usted lo molesta sí sí tipo sacaba la mesa parlamentaria vengo con mi familia el nene no, no tomó la mamadera y, y le molesta claro dice cómo me van a hacer esto que me dejen pasar no tengo nada que esto no no se habló del tema y a la noche y el subtítulo yo esto no creo sembrar el pánico lo que pasa es que que estar atentos ¿Cómo? no veamos televisión como los bobos Entonces qué decía, eh, movimientos sociales, eh grave situación social, eh hay hay piquetes en la en las clases popular, Era vuelve la, la célula del ERP, pues, digamos. Y además 18 esos cuatro tipos, 4 muchachos, tipos preparados ideológicamente para lo que hacen, que no miden eh, para quién están jugando, porque cuando te invita a TN, y vos estás luchando por los padres, decís, TN, para para para, para están discutiendo la ley de, de comunicación, vossole tiene, tiene alguna lucidez tiene que tener, si no no puede dirigir, a más se tipos preparados, digamos no eran no era cuadro político improvisado, muchachos que y si pedimos esto y pedimos y pi pi pi pi pi pi pi, pi porque han sacado los un cuestionamiento, pero 18 minutos, no un pantallazo. Che, muchachos, entre Bueno, eso antes cumplimos. lo hacían ellos mostrando un, un, un taller de jubiladas que tejían al crochet en la en Jujuy. Claro. Y te perdían eh, un cuarto de hora y media. Claro. Bueno, en entonces eso. ahora vos vas a ver en la pantalla al tipo que cuestiona en pobreza y por izquierda al gobierno. Ojo. Claro. Por un lado salen los La idea que... tal vez de que los enemigos de mi enemigo serán mis amigos. Pero, sí, claro. buscan el discurso de Además, eso, por eso esos cuatro muchachos creo que deben y además pertenecían a agrupaciones que deben ser verdaderas, todo. Tienen que tener la suficiente lucidez para se cuenta que no pueden pasar de canicita campeón, como la historia de no puedes ser campeón de Bogotá ¿por qué? no te pueden llamar de un medio como ese de esa importancia, de golpe cuando estuviste en el ostracismo toda la vida y no te, no se preocuparon lo que decían ni lo que opinaban ni, ni por tu problema porque además no se mostró la pobreza en serio para decir, bueno, ¿cómo solucionar? era tac, tac, cuidado ahora Osvaldo, no. otra cosa eh, ¿vos cómo ves? desde el punto de vista de eh, la ley de medios de, ap de aprobarse, implementada o sea, todo el mundo sí, ¿eh? ajustado a Derecho Y la situación actual, esta caída, porque va a ver si bien Clarín no va a ser expropiado, pero va a tener que vender sus 260 sí, medios, aparentemente, que son los Porque el otro que cuento que, que le venden que... es cambiamos la ley en diciembre. Sí, yo no creo... eso es lo que dicen. Porque siempre te venden, el dealer siempre a... te vende esperando. ¿Sí? Alguien, ¿Alguien va a pagar ese costo político? No, no, no, no. Primero que además la clase política entre nosotros respira respira cuando Clarín caiga va a decir al fin porque porque están todos extorsionados oh, claro. ¿eh? pero sí, ¿qué sí? Te que te parezca el gobernador ley... que no tiene un medio no tiene una radio un canal ¿Te el gobernador dice que no tiene nada el dirigente político importante lo contaba el otro día, el de corriente el municipal el, todo el, todo el, que tiene, tiene la, la, la televisora y la radio de la zona en mano de un enemigo que va a hacer bueno ahora muchachos o sea, muchacho, va a mirar de... a sus compañeros muchachos ahora salgamos a defendernos en el terreno de ellos con la ventaja que tenemos de eso, porque... O hoy, un, hoy es imposible. O hagamos un canal municipal. Claro, o sea, hagamos. Si la, ley, si la ley lo va a perder. Claro, hagamos un canal de información municipal, hagamos... Porque además, cuando dicen ellos la inversión, nosotros sabemos que hoy los, la inversión medios electrónicos no es tan grande como era antes. Antes de poner un canal de televisión una locura, hoy no. Hoy una radio... No digo que sea barato ni regalado, pero tiene mucha más posibilidad sí, a ser Con la tecnología que hay digamos, y además la baja de precio mal buen, y un pibe en la casa hace un estudio de grabación con una computadora, sí. claro. no se llega tanto, pero bueno, pero vos podés poner y esto en diciembre los mismos que dicen vamos a cambiar la ley, ya van a encontrar la oposición que no permite Carina está en bromado, ¿por qué? Porque por primer en, en su vida depende de terceros. Claro ya lo engañaron con el Congreso con ustedes saben que el diputado nadie creía que iba a 147 votos sí, se aprobó sí. y ellos estaban convencidos y además era después además cada vez se vuelven más agresivos los periodistas del de Canal 13 y de TN ya se nota con el... los diputados se vuelve porque usted dice entonces ¿qué va a votar? usted piensa y ya el tipo está como nervioso queriendo sacarle el voto ahí diputado claro. Y se van a encontrar con sorpresas. Se encontraron con la de Justinianes, se encontraron con la de Wiener. ¿Crees que se va a aprobar la ley? Sí, yo creo que se va a aprobar. Yo bastante, creo que se va a aprobar como salió. Estoy bastante optimista. Ahora, en eso. nosotros hablábamos de... Te aclaro que yo no soy ni he sido kirchnerista. Siempre lo que haré eso. No, no. No, no. no, no lo un... digo, lo digo porque... te yo... definís, Sofáldo? No, yo soy un peronista que es milito y no ha estado cerca del gobierno. Y además muchas fue crítico a muchas actitudes del gobierno, que una de los medios, por ver los medios de comunicación. Esta es un paso trascendente a favor, que el gobierno estuvo muchos que no fueron favorables, pero no es no es el momento de discutir eso, pero no aclaro porque yo no soy ya todo el mundo lo sabe, que yo no soy una opinión que salgo de acá y me llama no, no, no ¿no? este vos como peronista no kirchnerista vos pensás que eh, la oposición o en este o en este caso esta especie de oposición sí, que vos tendría sí. eh, eh, debe ser muy puntual a la hora de mirar qué le conviene que no le conviene que si no, no hacer una bolsa y decir eh, todo está mal, todo ah, exacto, está mal. porque sabe lo que no, digo que... esto también cuando los gobiernos son Son otros sí, sí, no sí, solo pero, son peronistas, ¿no? Pero acá vos ves que el peronismo, algún sector del peronismo que no está con Kirchner, se equivoca en el discurso creyendo que se lleva puesto a Kirchner también, con esta ley. El día que no se le lleve puesto va a quedar en la grabación el, un discurso absolutamente liberal. Perón era profundamente estatista en los medios de comunicación. Yo lo viví, a mí no me lo contó yo, a Perón lo conocí. Además, está grabado, está todo. Ya han dicho, pero era profundamente estatista. No, no, no me cagamos con el cuento, no. Perón pensaba, no, no, Perón venía de Europa, de una televisión oficial, y siempre a nosotros, yo lo he contado en algunas, el otro día en la Oester, que lo conté, son punt muy puntuales, no decía todo el Estado, pero cuidado, el aire es público. Es un servicio público de televisión donde el Estado no puede mirar para otro lado. Y sin embargo es que como el... el aire y es como cierta cosa, hay que arreglar desde el Estado. Y sin embargo uh -huh. este proyecto de ley no es estatista. No, no tanto como podría ser, no, es bastante... Es un proyecto que habla sí. de tres segmentos... No, no, está que es claro, que... pero no opinaría parecido a esto, pero en el año 73, 74, Perón más lo televisaba. Hubo reuniones de Perón con los medios de comunicación que estuvimos, tuvo Antonio Carrizo, tuvo eh, eh, Brandoni, estuvo Juan Carlos Mareco, este número de gente es viva, eh. uh -huh. porque yo no... Anécdota de gente que murió no doy no, no, ¿qué opinan? No, hablemos. ¿Por decir mañana qué reunión, Papaleo? Hablé con No, no, se televisó. Uh -huh. Y Perón ahí fue muy claro. Yo, pum, pum, pum, pum, pum. La televisión, porque ya se venía la, el, la terminación de los de las concesiones de los canal y iba el Estado a tomar lugar. Muy Yo bien, después analizamos un día cómo no fue. Que no es lo bueno. <risa> no. no, no, no. Te comprometemos, te comprometemos no, que vuelvas. De la, después de la Ley de Medios, después <risa> que y en hora, la de Y no, y vuelva y en hora, ¿no? <risa> <risa> Muchas gracias Osvaldo no, no. por haber compartido esta hora con nosotros, desaznado sobre un montón de cosas Demasiada. muy interesantes de nuestra historia. Y bueno, ¿qué, ¿qué sigue Paula? Sigue Linda Máxima con un programa de cultura, Mesida Miga del Mundo, así que nuestros oyentes que la escuchen, que siempre tiene buenas novedades para contarles, más siendo viernes. Y después hablemos de consorcio, ¿vas a estar Claudio? Yo voy a estar, va a estar Jorge Ferrera Ferreira también. De 19 a 20, a 20. horas. Bueno, Paula se nos terminó vamos. el programa con ganas de más ¿eh? la verdad realmente quedaron Muy muchas ganas de más tema. bueno nos vamos buen fin de semana para todos nos vemos la semana que viene el primer día podrá volver a escuchar nuestros programas en eldiaprimero.blogspot.com condujeron Claudio García de Rivas y Paula Dayana Amarrón. Y la locución, Guisero Ventura, Operación Técnica, Aníbal Aguirreo, El Primer Día.